Carlos Heller es una idea, una voz una marca en este 10 de enero le vamos a dedicar la columna, Carlos a dedicar su columna al repaso de la situación internacional desde el punto de vista de la economía, la situación financiera internacional global uno podría decir que el principal motor de crecimiento que se ha detectado el último año y por lo que parece es De, del que viene siguen siendo las economías en desarrollo eh, es relativo eso es lo que decíamos hace un año porque los datos eran incontrastablemente así eh, hoy podríamos decir que eh, el año que pasó eh, ratifica la continuidad de las tendencias que se venían dando con un mundo desarrollado que sigue creciendo a tasas mediocres, pero que eh, también se nota un, eh, una desaceleración en los países en vida de desarrollo. Si tomamos el, los el, chinos, ¿no? el principal, los chinos, claro. Claro, uno dice se desacelera en China, que sí, claro. quiere crecer al 11 va a crecer al 7, sí, claro. pero eso a nivel de escala mundial... Termina siendo este una disminución de la demanda global Y eso repercute en, en los datos generales de economía Y después... ¿La, eh, la Eurozona también la fue Eurozona atrás? La Eurozona está haciendo la plancha, digamos este Y cada vez peor Porque en realidad tiene números negativos eh, Francia está estancada Alemania... Eso de Alemania te iba a preguntar ¿Que que está en riesgo de caer en recesión es, es, es, es, es apuntable, señalable? Hay, un, hay varios problemas Eh, Alemania le vendía la mitad de lo que producía al resto de los países de Europa, sí. que están todos en crisis. Eh, está el tema de las tensiones en torno a Ucrania, que afectan muchísimo la actividad alemana. Y también están las consecuencias de las políticas de austeridad que el propio gobierno alemán aplicó, que... Eh, tomó un compromiso de lograr superar y fiscal en el 2015 y conservarlo hasta el 2018 sin recurrir al nuevo endeudamiento lo cual es un ajuste de tuerca en una economía que se caracteriza por tener uh, la relación productividad salarios más alta de, alta de Europa de Europa claro. y están las políticas del Banco Central Europeo no bueno no sé si no está contestado con lo que dijiste porque, Pero está porque el Banco Central Europeo es, una, es, es, es Alemania es, así es. Eh, esta crisis ...económica y social... ...que lleva tantos años... Eh, ...por supuesto que se expresa naturalmente... ...en el plano político... Sí. Eh, ...esto me vas a decir que es economía política... ...pero me no, parece no. que cabe... En el, también en que en el ...yo sur... creo que la economía es claro, política... Bueno, eh, ...por eso te decía... ...por el surgimiento de un, de un número de movimientos sociales... ...que buscan transformar las condiciones... Eh, ...y obviamente que lo primero que a uno le surge... ...es el Podemos en España... ¿no? ...claro, eh, si vos querés... ...vamos a tomar a alguien el otro lado, de sí. los que defienden el, el modelo um, el director de análisis corporativo Standard Poor's en Europa un señor llamado Paul Waters sí. dijo textualmente El descontento de la población en varios países, que cada vez es más visible en las encuestas, es uno de los principales riesgos del año próximo para la evaluación de crédito de las empresas. El descontento social. Así es. Entonces, claro, ahí aparecen todas estas corrientes eh, que han ido creciendo notablemente en popularidad, de partidos políticos anti-Unión Europea y anti-planes de austeridad. Vos nombrabas al Podemos, podríamos decir el Siriza... En Grecia. En, en Grecia, este, y si estos partidos tienen éxito electoral, pueden provocar efectos impredecibles que podrían tener implicancias eh, este, de manera global para, para toda Europa. Es decir, imagínate que un par de países europeos se plantee este, dejar de acatar las reglas o, o salir de la comunidad. Que sea argentinista. Claro. ¿En Estados Unidos... Estados Unidos aparece mejor eh, Tiene una recuperación de la economía Que no voy a decir, uy, no es para uy, uy, uy sí. Pero el año pasado, este, entre abril y septiembre La economía norteamericana tuvo su mayor semestre de expansión Desde el año 2003 Entonces el índice de desempleo siguió bajo en menos del 6%, 5,8%. Se generaron 321.000 nuevos empleos. Ahora, la, la presidenta de la FED, del Banco Central sí. de ellos, digamos, de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo, aún hay demasiada gente que busca trabajo y no lo encuentra. Sí, sí. Dijo, demasiada gente que está trabajando a tiempo parcial, hablamos de Estados Unidos, ¿eh? Y preferiría un trabajo de jornada completa. Y dijo también, hay demasiados que no están buscando trabajo, pero lo harían si el mercado laboral tuviera mayor solidez. Es verdad y por eso eh, ellos demoran algunas cosas como la, la suba de la tasa de interés que sigue estando virtualmente en cero, entre cero y cero veinticinco, ya que... Eh, ...tienen miedo... ¿Tienen miedo de qué? ...y de que alguna medida contraindicada... Eh, ...anule los efectos de este incipiente... ...y reciente despegue... ...y es la misma inquietud que tienen, por ejemplo, en Gran Bretaña... ...este, ¿por qué? ...porque ven lo que pasó en Japón... ...en Japón... ...este, que había implementado un paquete de medidas de estímulo... ...que le permitieron salir de la recesión... ...que, que tuvo antes, en el 2011... ¿Sí? Les pareció que se habían pasado de mambo, tomó los manuales de la ortodoxia, subió el IVA, que pasó del 5 al 8. Japón pasó, siempre, ¿no? Sí, sí, esto pasó en abril del año pasado, e inmediatamente empezó a tener una baja en el consumo en el segundo trimestre y una contracción de, del producto que, anualizado, alcanzó al 6,8%. Es decir, ¿entendiste lo que te digo? Una contracción la de casi un 7% de achique. Entonces eh, los yanquis... Los yanquis que son más cuidadosos para eso dicen, mira, vayamos despacio y, y no tomemos medidas que, este, que, que frenen este incipiente despegue. Eh, cerrá con que puede pasar en adelante valga la, la figura eh, ¿por qué cosas. punto empezarías? sí bueno, a ver, primer punto el crecimiento global sigue bajo es, decir, es vamos a tener un año eh, achatado con una mejora de Estados Unidos sí. con Europa y Japón con problemas y Y al borde de la deflación los China creciendo de lejos del 10% años atrás uh, es decir, la demanda y el comercio global no se van a ver vigorosos en, en lo que tenemos por delante si eh, Si además Estados Unidos sube la tasa de interés, sí. algo que se estima que puede pasar a mediados de año, de medio año para adelante, esto podría afectar el ingreso de capitales a las economías emergentes. Claro, porque volverían a Estados Unidos. Y esto, claro, la famosa fuga hacia la calidad, vuelo hacia la calidad. Y, y bueno, y todo esto lo único que traería es nuevas dificultades. Cerremos hablando del petróleo, Carlos, que ha sido el gran protagonista del cierre del año y que lo sigue sí. siendo, ¿no? Sí, el petróleo y yo diría las materias primas en general, que el año pasado cayeron fuerte todas los commodities. La soja, por ejemplo, por una buena cosecha en los principales productores, por una menor demanda china, este aunque eh, al cierre del año pasado mejoró un poquito, subió y se estabilizó, pero, pero el caso del petróleo es más complejo eso, es ¿no? más complejo porque el otro eh, como dijo hace un Un semanas la presidenta sí. eh, dijo una frase que no tiene desperdicio no, no me animo a citarla textualmente pero dijo si algo hacía falta para demostrar que el famoso mercado es un eufemismo esto que pasa con el petróleo demuestra que el mercado es nada más que un grupo de grandes empresas actuando sobre eh, los, el comercio, la demanda la oferta, etc. Cayó, recordemos, cerca de 40% el precio el año, del barril en los últimos, los últimos meses, meses en En seis meses un 40%. Claro. Acá juegan un montón de factores. Bueno. Uh, el auge de los hidrocarburos no convencionales, es decir, Estados Unidos, autoabastecido de gas. Y, y para el 2017 auto claro, autoabastecido de petróleo. de petróleo. El menor crecimiento de China, que es una menor demanda, China no tiene petróleo, que presiona a la baja. Y la OPEP, que principalmente es Arabia Saudita, sí. que no hace lo que otras veces ha hecho cuando cayó el precio, que es recortar la, la producción. Sigue eh, inundando el mercado para que baje el precio. Y aquí puedes sacar varias eh, líneas de reflexión. Espera, el objetivo de los árabes, en este caso, de, de, los, de los saudíes, para ser sí. este, rigurosos, eh, es... Eh, digamos, joder a los Estados Unidos más que joder a los Estados Unidos quitarle atractivo a las producciones no convencionales y okay. es toda esta ola de no convencional este, que tiene costos más altos acordate que Galúcio el día que estuvo en la Cámara eh, dijo eh, no es Vaca Muerta no es una joyería es Coto una joyería es Arabia Saudita Uh -huh. Entonces, digamos, muy gráfica la, la idea Entonces, a largo plazo, si se consigue el autoabastecimiento El precio del petróleo se, se tendría que caer Y los saudíes están haciendo todo lo posible Bajando el precio para desalentar todo este tema de lo no convencional eh, Entra en la discusión Rusia y Venezuela, que nada no, no, menos, ¿no? Venezuela... Sí, pues, para Venezuela es tema muy seria y los rusos, árabe claro, todo, claro que con distintos volúmenes de economía, ¿no? Claro, para Venezuela creo que los dólares del petróleo son algo más del 90% de las exportaciones. Creo que el 94%, y... y algo más del 40 de los ingresos fiscales. Decir, la... Así que una decisión como la de los árabes puede tener serios efectos sobre su economía. En Rusia sucede algo parecido? Pero en otra dimensión, las exportaciones de hidrocarburos son el 50% de los ingresos presupuestarios, eh, aunque en una economía cuyo peso global es muchísimo mayor, este, y además los rusos tienen un altísimo nivel de reservas internacionales, que le da otro margen de maniobra, este, es decir, pueden aguantar más tiempo y, y tienen otra espalda, ¿no? Sí, ¿se puede hacer algún pronóstico con esto del petróleo? ¿O es absolutamente arriesgado? Y es difícil. Este, uno tendría que pensar que eh, es insostenible por mucho tiempo esta, esta situación de baja, pero al mismo tiempo eh, podría pensarse que... Este, si Estados Unidos logra efectivamente el autoabastecimiento, el autoabastecimiento acordate, cuando Chávez decía, este, ahí anda un, un vampiro sediento de petróleo, uh -huh. Drácula de pe sediento de petróleo, este, creando guerra, conflicto, etc. Eh, si Estados Unidos, que consume creo que una cuarta parte del petróleo del mundo, deja de comprar... Este algunas cosas indudablemente pueden ser distintas de ahí en adelante y seguramente con algún impacto acá también en, en la región lo dejamos para el sábado que viene Dale. paso Heller